Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el Ministro de Defensa Nacional, con el doctor Javier García. ¿Cómo le va, García? Buen día, bienvenido. Jorge, ¿qué tal? Buen día, buen año. ¿Cómo ha pasado? Gracias igualmente. Desde el año pasado que no hablábamos, tiene razón usted. Sí, claro. <risa> ah, más que bien, no. me siento muy bien y... y y contento de, de estar trabajando a full. Bien, ¿cómo cómo lo resultó este fin de semana? ¿Estuvo por La Paloma? Estuvo en La Paloma uh -huh. Estuvo en La Paloma Yo una, tengo una pregunta para hacerle sobre el tema su, su, su cargo como ministro uh -huh. eh, eh. ¿qué, ¿Qué él prefiere? Que le pregunte primero lo, lo, lo del ministerio y después entramos en la actividad de La Paloma el, el, el, el sábado ¿Le parece? Ya está en La Paloma en empiezo por La Paloma. Bueno, siga, siga por La Paloma entonces Ahora claro. cuénteme, ¿cómo estuvo eso? Muy bien, después de dos años de, de no poder hacerlo por pandemia, un encuentro de todos, multitudinario, pero aparte de muy buen tema político, donde creo que, que el mensaje que surgió en resumen, para mí por lo menos, es, bueno, ante al, algunas este adelantamiento de los tiempos de este coincidir en que hay que frenar las ansiedades que es tiempo de gobierno, es tiempo de gestión, y sería entendible que del sector del presidente de la República, o lo menos el sector que lo impulsó, después fue de todo el partido, ¿no? y lo es de todo el partido, pero de su sector original, matriz, no sea allí donde comienza una, una carrera electoral, que sería absolutamente inentendible, por, por estar fuera de tiempo, ¿no? Vamos apenas, pasamos la mitad del mandato, dos años se lo llevó la pandemia, queda mucho por hacer y somos hijos de, de los resultados, De la gestión y de, de que con esa gestión mejore la calidad de vida de los uruguayos. este No, no, no, no, no es tiempo de de estar haciendo giras pre-editorales, ni, ni posicionándose ni posicionando candidaturas. Eh, ¿Les da el tiempo para todos los objetivos han marcado ¿El tiempo para qué, por dos, Jorge? Para todos los objetivos principales que, que están marcados para el resto de Y bueno, eh, periodo... va a tener que dar el tiempo, porque lo que estaba previsto en cinco años... Mm -hmm. Eh, la pandemia se llegó buena parte de los dos primeros años que bueno habrá que por eso mismo que redoblar el esfuerzo si antes usted iba a yo pensé, no sé a x eh, velocidad va a tener que hacer a x más tanto porque en el mismo periodo vamos a tener que hacer lo que tenemos que haber hecho en cinco años en buena parte ya hasta eso porque no es que que no se hicieron otras cosas Se hizo muchísimo estaba mucho mucho el país creció el país distribuyó el Cuidamos a la gente, tanto en la salud, en la seguridad. Eh, hay récord en inversiones, importación este, de materia, de productos, crecimiento del empleo, un crecimiento baja en la tasa de desempleo, inversión social. O sea, hay una cantidad de cosas que ya se han hecho, pero falta en pilas. Y bueno, habrá que hacerle el paso. Por eso hay que hacerle el paso, el paso no puede estar desviado para otras cosas que no la gestión. Le, le preguntaba básicamente por do, dos grandes aspectos, no el tema de la reforma de la educación y su aplicación, y lo que tiene sí. que ver con la, la reforma, en lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio, no sí. ¿Y dos temas le sumamente se, sensibles, que además que se necesita mucho informar a la gente, que la gente los entienda, ¿verdad? Uy, sin duda, son megatemas, pero aparte son el corazón de la solidaridad, de la justicia. Si hacer que la educación sea de mejor calidad, para la mayor cantidad de los uruguayos y sobre todo para aquellos que menos tienen, es la expresión de solidaridad social más importante. Si queremos una educación donde no pase como pasa hace tantos años, prácticamente tres de cuatro burlices que entran a en la no lo termina no de en el bachillerato. Entonces, eh, no, la, la, la educación tiene que tener como centro los equipines, a las familias, no puede tener como centro a los sindicatos. Sí, el, el, el, el, la discusión eterna en la educación es que se mandaba de quien tenía el poder y la discusión el, el, lo que tiene está en el centro es la, la buena calidad para los grises de la enseñanza y la, y la seguridad social es garantizar las políticas sociales y las jubilaciones y pensiones de las próximas generaciones, por eso no afectará de transición de más de 20 años pero todos decimos que hay que transformar la seguridad social porque si no colapsan pero cuando llega a pone un proyecto de reglamentación lo pone el gobierno El, el el este el Frente Amplio ha dicho que hay que reformarlo, pero no ha puesto ningún proyecto. Y la realidad es que todos coincidimos que cada vez vivimos más, más tarde, y nacemos menos. Y por lo tanto, no hay no hay cómo pagar la seguridad social sin esa reforma. Bien. Usted decía que allí en La Paloma estuvieron los integrantes de todo, que son diferentes líneas, diferentes sí, corri ¿verdad? corrientes internas, ¿verdad? Los tres sectores originales que, que en el año 2013 provenientes de diferentes ramas del partido y, y rodeamos e impulsamos la figura de la calle po para ser candidato ya en el 2014 no, lo, no fue presidente, sino en 2019 y pero, pues empezamos en sumando y hoy hay una realidad muy particular en el partido por los que tenemos algún año de militancia históricamente el partido tenía dos vertientes con diferentes nombres dos vertientes y dos liderazgos un, un liderazgo para cada vertiente hoy todo el partido tiene un solo liderazgo que es el del presidente es algo histórico este Pero la realidad es que la calle PUC no va ser candidato a la elección que viene. Pues tiene prohibida la religión Entonces, vamos a tener que suplir esa figura, tan ese liderazgo tan fuerte, tan convocante, y vamos a hacer estar... eso. Hoy no hay un liderazgo como de la calle PUC. Por lo tanto, llegó el tiempo del colectivo, del equipo, de, de, de, de una expresión más homogénea, que no va a tener una un liderazgo rutilante porque hoy no hay. Podrá aparecer, al saber, ¿no? Pero, este, entonces, lo que sí vamos a tener es una gran, esperamos concluir así, faltan dos años, pero terminar con una gran gestión de gobierno, que todo esto bueno que se está viendo hoy se mantenga, se aumente y se puede hacer lo que no se hizo. Pero, este eh, en buena medida, ese es el desafío que tiene el Partido Nacional por ordenante, pero vuelvo a arreglarlo, somos hijos de la gestión. Eh, decir, quiero ser candidato o lo que fuera, eso no agrega nada. No, la, la política no puede ser un concurso de vanidades personales. Quiero hacer esto, como yo quiero ir al cine quiero ya candidato. No, la política es una expresión de ideas, de proyectos, de cosas para hacer que mejoren la vida de la gente. Y bueno, este, eso en buena medida el gobierno va a ser la carta de presentación la gestión del gobierno. Eh, está bien, pero el abanderado no está. Y ahora hay tres o cuatro que sí. pueden pueden representar a diferentes opciones dentro de todos que puedan creer que el suyo sea el abanderado. En definitiva, hay una competencia electoral inevitable. Cuando llegue el momento electoral. No, no está bien, llegue, está iba, bien. Y va a haberla, no te duda ninguna porque porque es natural, porque aparte es necesario. Porque la lucha la lucha la guerra el electoral, primero interno, después este en los partidos contra partidos, primero los internos partidos, es parte de la riqueza democrática. Pero tiempo el tiempo, tiempo al tiempo, este lo, los partidos empiezan a jugarse cuando cuando el minuto cero, y falta muchísimo para el minuto cero electoral, muchísimo. Este, estamos en tiempo de gestión, y, y por lo tanto, si se imaginan, en el pasado decíamos, a mitad del año 2023, eh, bueno, ahí ya más o menos hay que tener la, el menú pronto. Estamos en casi en febrero, ¿usted se imagina dentro de cuatro meses empezar una precampaña electoral? No, pero una patada donde le dije que ni le cuento Y con razón Bien, yo no entiendo no. eso Pero sabemos de que todos los fines de semana Hay una reunión diferente Y no sabemos que las barbacoas Han funcionado muchísimo Acá en este departamento Sí, claro. en la barbacoa puede hablarse candidato Y se pueden quemar candidato Sí, sí, claro sí. No porque por, no, no no eh, por largarse de... si llega primero ¿no? claro sí, Exactamente sí. entonces, claro Pero sí. eso no, no es No es incompatible, Jorge, con lo que vengo diciendo Tampoco soy ingeniero, tengo 42 años de militancia en mi partido. Así que algo lo conozco. Y usted puede, en las reuniones... Otra cosa es decir, bueno, los candidatos van a hacer esto, porque falta mucho. Yo he visto, militares militares, como lo ha visto usted, debemos tener edades más o menos parecidas. no Yo he visto, como usted ahora ha visto, candidaturas que nacen y de un día a otro se pinchan y se desinflan. Y candidaturas que aparecen faltando un poquito a tiempo a las elecciones y también hay aquí en mitad fase ¿no? acá hay, la, el periodo electoral pasado fue prueba el pasado ya no estoy hablando de otros anteriores aparecieron candidaturas ahí son la llegada entonces no nos, no nos adelantemos estamos gobernando no perdamos tiempo primero porque la gente como decía william es mucho más inteligente que todo lo de gente político y cuando llegues si y un momento a elegir va a elegir va a elegir lo que crea que hay que elegir por más que se le en reiteren nombres, nombre ahora, dice de dedíquense a laburar, a, a trabajar y a pensar y, y a hacer lo que lo mandé a hacer, por algo lo voté, que andar de campaña. O no es lógico que no digan eso. Yo no escuché, mire que yo soy recorredor, ¿eh? yo no escuché a nadie que me diga, Javier, este ¿cuándo cuando, este, largamos la campaña? Estoy desesperado por los candidatos. No, no, no, yo hasta ahora no escuché eso. El Partido Nacional, cuando gobernaba la calle Herrera, este pasó por esta situación sí es como uno uno inevitablemente lo recuerda y es como un, vi una película parecido a esto los actores eran otros las circunstancias eran otros pero bueno eh, fue así y, y no fue no fue una, una una definición fácil ni una campaña fácil y dejó por allí también algunas algunas heridas verdad eh, esa, esa situación sirve sirve para para no volver a cometer algunos errores y Jorge, 30 años atrás esta historia, esta historia estamos hasta un siglo yo no comparo con ninguno, digo que hay una realidad que es esta, hoy nos toca gobernar en lo que tuvimos el mandato no nos vamos a necesitar a gobernar y usted me pregunta a mí, dígame Javier ¿a qué se debe dedicar el 2023? a partirme el lomo para hacer las cosas que nos comprometimos a hacer, buena cantidad ya hicimos y para lo que nos votaron y si no hago eso, que me lo hagan saber porque estoy traicionando Y frustrando el mandato de recibir. Punto y aparte. Y, y este y cuando llegue el momento el me va a ver militante mucho, siempre por partido, por Y lo puedo ver también Mira, como como precandidato, ¿verdad? Y, y ahora haciendo lo que tengo que hacer. Y este y esa pregunta la, la postergamos para para para cuando este momento electoral. Bien, bien, pero usted me dice, "Voy a estar militando." Bien, puedo estar como militante y eventualmente voy a candidatar. Y yo mi vida a abracer el servicio público lo gracias a través del servicio a mi partido lo hago por convicción y por ideailito de los 16 años yo tengo 50u que se imagina que este que, que si estaré este abrazado al servicio público lo que es lo que me gusta aparte de mi profesión de médico es lo que lo que eso he y lo que creo y lo que aprendí y lo que creo que puedo dejar este Este, para adelante. Así que bueno, cuando llega un momento electoral charlamos de listas, sectores, candidaturas. Ya hablaremos de Pero, eso. Este, lo importante es no lo que quiere una persona. Eso es una velidad personal, una vanidad. Lo que importa es lo que se necesite, lo que los partidos creen que lo mejoren, las ideas que se defienden. Si la vida política se transforma a ver quién es candidato, es, es un concurso de vanidades. Y en ese concurso de vanidades, conmigo no se cuentan. Eh, ministro antes de, de despedirme de usted quiero hacer una pregunta sobre ese ofrecimiento eh, que le realizó el Ministerio de defensa a los bomberos sí para utilizar un nuevo sistema que se ha importado al país por parte del ministerio y los los bomberos no no lo utilizaron comomo cómo fue eso no no pero es una cuestión de, de, de, la, de la especialidad en la lucha contra incendios y la buena especialidad y la, la buena práctica de bomberos este Cada uno hace lo que tiene que hacer por lo que sabe hacer. La, la lucha contra los incendios en Uruguay la hacen con una efectividad notable la dirección de los la y que felicitarnos todos los días. Nosotros tenemos un recurso a partir de, de una de las plataformas que tiene la fuerza, tenemos la disposición. Los bomberos son los que dicen eh, puede servir o, o, o no puede servir o prefiero otro, como fue el caso de, de Apple, prefiero otro, prefiero un helicóptero. Y bueno, y, punto, y, y es eso Y este y está bueno que sea así. Si el que deciden que que mándenme las la dirección de bomberos y ahí, nosotros nos sometemos si considera que algo lo que tenemos, como a veces los helicópteros, lo ustedes tantas veces, ¿no? Ahora uh -huh. Son los helicópteros y como, si son los soldados del ejército vía de a tierra, sean si soldados del ejército vía de a tierra como también los los viernes, es decir, este, si son otros otros, nosotros ponemos a disposición todo lo que tenemos porque en definitiva es la dirección de bomberos que se encarga. ¿Esto es, es un sistema de carja, de cajas que se le llama? Que... Es un sistema que la Fuerza Aérea este, adquirió en virtud de que se usa en otros países, uh -huh. este pero obviamente tiene una utilización específica, ya los bomberos que dicen, se puede no se puede usar, están a la orden, yo el otro día, cuando vi cómo venía la mano ese esos le dije a, al coronel Rico, que es el director del SINAE, que es, Acordate que están estos y los bomberos necesitan. Es justo, me dijo, yo acabo hablar con un bombero por ese tiempo, porque a medio día, el comandante de la Fuerza Aérea me dijo que que preferiría utilizar y seguir utilizando el los helicópteros, que vamos arriba. Y, y la verdad que hay que sacarse el sombrero por el enorme trabajo de, de, de los bomberos, de la Armada, con el director de la Armada allí, de la UNED SAUS, de la Fuerza Aérea, de los vecinos, de la policía, de, del ejército, y de todo el mundo metiendo para adelante. Hasta donde pude saber, eh, de, había temor de que tanta cantidad de Agua Junta pudiese afectar a la gente que se moviza, movilizaba por eh, todos es, lados. Sí es son temas técnicos que yo no no, no puedo, no, no es mi metida y no, no sé. Nosotros tenemos un recurso que si sirve está a, la, a disposición. Tenemos varios recursos y, y se van eligiendo de acuerdo a, a me imagino, a, a razones, razones técnicas, ¿no? Ministro, gracias por esta charla, que tenga una buena jornada. Gracias. Un abrazo enorme y saludos a la audiencia. Muy feliz año para usted, gracias. para la audiencia, para el equipo de trabajo con usted. Gracias, gracias para usted y su familia también. Hasta pronto. Chau, chau. Un abrazo grande. La conversación era con el Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.